Hasta fin de mes, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea estará brindando talleres virtuales para residentes en Santa Rosa. Y vamos a hablar ahora con Martín Rebello, que es profesor de luminotecnia. Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien.、Eh, contanos de qué se trata la actividad en general y tu incidencia puntual en esta、eh, cuestión de los talleres. Bueno, yo soy、eh, diseñador de iluminación teatral en. Estoy con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea desde, desde el comienzo de la compañía, en 2009,、eh, y ejerzo ahí como técnico especialista en luminotecnia teatral. Me encargó toda la parte de lo que es iluminación, la planificación, la puesta, la puesta de luces,、eh, montaje también en gira y, y bueno, la operación. ¿no? Eh, y bueno, los talleres que voy a estar brindando、eh, están. enfocados a la iluminación teatral desde, desde el comienzo te diría o sea que está、eh, armado de una forma amplia viste como para el que no tenga inclusive conocimiento de la, de la iluminación teatral lo voy a ir llevando desde el principio por ahí es como para los que tienen si、sí, algún conocimiento es este es como como arrancar desde cero pero está bueno como para poder comprenderlo desde, desde el comienzo como como se plantea la iluminación teatral con los equipamientos que se utilizan、eh, los conceptos、eh, de iluminación o sea todas las luminarias los rendimientos y, y lo estoy proponiendo de una forma de, de tres días、eh, haciendo un meet con los chicos y, y con una duración de dos horas como para poder este,、eh, poder explayar bien y que, y que se pueda No, no estar tan limitados con el tiempo y darle tiempo también a ellos después de una presentación este, poder hacer comentarios, dudas que tengan al respecto. Bien,、eh, esto hasta el 30 de noviembre se, va, se van a estar realizando en Santa Rosa. Pregunto, ¿en, el, ¿en otros puntos del país ya lo han desarrollado? No, arrancamos con、Arrancan、Santa、acá. Rosa. r a n c a n acá. Sí, arrancamos con Santa Rosa. Es, me parece una iniciativa buenísima de gestión tanto de Santa Rosa como de la compañía poder llegar Este, en esta situación tan particular con el COVID, este, poder llegar a, a todo el país está bueno, está muy bueno.、Sí. Bien, y, y uno sí, sin conocer del tema profundamente, pero se imagina que la, la cuestión de que sea remota,、eh, el contacto remoto o virtual, debe complicar para una cuestión como la iluminación teatral, o, o cómo, cómo te l a rebuscas para eso. Mira, en realidad,、eh, no, yo, este, yo, yo ya tengo armados también talleres que los doy de forma particular, en donde、eh, por más que no tengamos acceso al equipamiento, este, yo lo, tengo, lo voy a presentar con, con un PowerPoint, con imágenes y videos, este, donde se va, se va detallando en imagen también los conceptos que estamos tratando. Eh, si bien sería lo ideal e s t a r poder tener acceso al teatro y estar ahí mismo con los equipos este,、eh, es una forma igualmente me parece muy muy clara la muestra de las imágenes y de los, los vídeos como para poder ir comprendiéndolo lo ideal sería el teatro por supuesto Muy bien. Eh, eh, los cursos estos van a ser el 19, el 26 y el 30, ¿es correcto? Este, esta es la información para Exactamente. quienes. Exactamente. Sí, sí, de 11 a 1 creo que están planteados. Muy bien. A, de 11 de la mañana a 1 a la tarde.、Eh, una pregunta que nos están planteando por allí los, los oyentes, vos un poco me, lo decías.、Eh, ¿Hay que tener algún conocimiento previo en la materia? No, no necesariamente. Justamente por eso digo que. que... y bien para los que, los que sí tienen conocimientos hay, hay, hay conceptos que, que, que ya los deben conocer, por supuesto, este, está planteado como para, para público en general, ¿no? como para poder comprender todos los materiales que se utilizan en la iluminación teatral y、eh, lo pueden tomar gente que no, que no tenga un conocimiento puro en la materia. Son los talleres que veo de forma particular también, siempre lo apunto Eh, como un dato interesante para, para los docentes que dan teatro, para profesores de teatro, para artistas, para músicos, para bailarines este, y técnicos también, por supuesto, pero, pero es como, me parece como fundamental también para todos los que se dedican a, a lo artístico, tener un conocimiento técnico les da una, una posibilidad más que nada de, primero desde la creatividad, n o como para poder ir planificando lo que quieren para las p u e s t a s a lo que se dedican, tanto una puesta en escena de una obra de teatro o, o bailarines que quieren tener una idea de cómo armar cada cuadro de su obra y que después lo puedan plasmar junto a los técnicos de los teatros, n o teniendo ya un conocimiento básico de, de la distribución del escenario, de los tipos de De, de luminarias que se utilizan, el tema del color, de la ubicación, para ir teniendo una idea que les abra la cabeza desde la creatividad, ¿no es cierto? Esa es la idea también. Muy bien, Martín, estaremos este, convocando. Entonces, mañana、eh, es uno de los encuentros, el otro jueves、mañana、26, primero, otro,、sí. y el lunes uno más, a las 11 de la mañana, ¿nos decís? Sí, de 11 a 1 de la tarde está planteado. Muy bien. Si quieres agregar algo más, más vale que está el micrófono abierto. Bueno, los esperamos, este, la convocatoria está abierta para toda la gente de Santa Rosa, para mí es un placer, tengo muchos conocidos en Santa Rosa, muy, muy queridos, es un pueblo que, una ciudad que me encanta、eh, y, y para mí es un honor, un honor poder llegar este, a, todo, a toda la pampa, está buenísimo. Muy bien, y los espero. Dale, gracias Martín. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Martín Rebello es、eh, uno de los que dará esta serie de cursos que en Santa Rosa tienen lugar por primera vez en el país, lanzados desde la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.